Muy bien, aquí estamos con los oyentes esperándote para hablar de economía. Bueno, primera semana de mes y eh, tenemos siempre en esta semana dos datos que son siempre importantes para ver su evolución, eh, concretamente índice de precio, inflación eh, y eh, los datos de exportaciones del mes cerrado, en este caso el mes de agosto del 22, el dato ha sido otra vez positivo, si bien se desaceleró un poco el crecimiento de las exportaciones en agosto, se exportaron 1.231 millones de dólares, un 29% más que el agosto del año 2021, y en el acumulado del año ya estamos en 9.400 millones de dólares, más de un 35% con respecto al año pasado, son todos números positivos, y cuando uno va a la interna, el principal rubro de exportación fue la soja, 303 millones, casi el 25% del total, ...más del doble de lo que se exportó el año pasado... ...fundamentalmente por el tema volumen... ...si bien los precios aumentaron un poco... ...el volumen fue el determinante... ...al ser mayores los precios... ...es mayor la rentabilidad... ...las cosechas han sido buenas... ...los rindes también... ...y eso ha ayudado todo... ...a este aumento importante de las exportaciones de soja... ...en segundo lugar... ...apareció la carne como es eh, tradicional... ...está siempre en los primeros tres puestos... Eh, cayó con respecto al año pasado, un 20%, pero sigue estando en este en valores importantes, 186 millones de dólares. Y el tercer puesto lo ubica se ubica la celulosa con 157 millones de dólares, más de un 20% con respecto al año pasado. Entre esos tres se llevan casi la mitad de las exportaciones en los tres rubros, ¿verdad? de las exportaciones del mes de agosto. Y este y es factible que se mantenga este top eh, este Tres a que el año próximo ya vamos a empezar a tener eh, la pasta de celulosa de la nueva planta, la de Tacuarembó, la de Paso de los Toros, que probablemente la reubisten a la expansión de la producción de exportaciones de celulosa, probablemente ya no en el tercer lugar, sino en el segundo o en el primero, más que factiblemente en el primero. Otro rubro que también crecieron fue en lácteos, más de un 30% con respecto al año pasado, ¿Eh? y concentrado de bebidas, entre esos eh, cinco rubros se llevan, repito, más de la mitad de lo que se exportó en el mes de agosto de este año. Y los destinos cambiaron un poco, ni llama algo la atención algún punto que vamos a remarcar, pero básicamente estamos hablando de que entre China y Brasil se llevan la mayor parte. En el caso de China cayó las exportaciones de carne, pero aumentaron la de soja y lácteos. En Brasil hubo un aumento importante, de prácticamente los principales rubros que hacía allí van, caso de lácteos, malta, vehículos. El que aparece en tercer lugar, y esto llama la atención, es Argentina, que hacía mucho tiempo quedaba siempre relegado al sexto, séptimo lugar. Y el principal rubro, que es curioso, es la soja. Curiosamente, Argentina, que es un productor sojero y de exportación eh, de soja, aparece como importador de 28 millones de dólares de soja. Obviamente esto se debe a algún tema político. Eh, muy puntual de negocios o tributario eh, no es muy consistente si sí, el resto de los rubros que se exportan a Argentina, el claro, perfil industrial, lo cual es un dato no menor eh, vehículos, autopartes, plásticos pinturas, Argentina es un país que tiene una enorme dificultad en materia de comercio exterior pero es uno de los pocos lugares sacando la celulosa a los que Uruguay exporta bienes industrializados un dato no menor porque las dificultades después de Argentina se transmiten directamente a estos sectores que después no tienen posibilidad de colocarlos a otros países. Y el dato del IPC, poco cambio, eh, muy muy similar a lo del año pasado. Eh, la inflación del mes de agosto fue 0,83%, el año pasado había sido 0,85%. Eh, la inflación de los últimos 12 meses se ubica en 9,53% poco más que el año pasado, pero muy parecido al dato que teníamos en el mes anterior. Y muy pocos cambios también, los principales rubros que afectan a la canasta básica de los eh, uruguayos, alimentos, bebidas, transporte todos ellos han subido en los últimos 12 meses por encima de este 9,53%, concretamente alimentos 11,43%, transporte 11,39%, o sea, es un poco lo que todos sentimos, que si bien la inflación está... Eh, contenida, los precios siguen subiendo lo estamos viendo, lo que pasa que afectan a los principales rubros, a los que estamos acostumbrados a adquirir, así que esperemos que el próximo mes eh, por lo menos se detuvo un poco el crecimiento de la inflación, y bueno, que tienda a empezar a bajar, que sería lo óptimo el dato va a ser esta semana el próximo jueves, eh, mañana con el nuevo anuncio que va, el nuevo informe de la Reserva Federal de Estados Unidos, vamos a estar atentos porque a partir de ahí veremos cuáles son las perspectivas de Estados Unidos no solo en materia inflacionaria que parece haber empezado a controlar, sino también en los mercados que están muy nerviosos con muchos analistas diciendo que lo ideal es salirse de los mercados y tener un poco de efectivo hasta que en, en la inflación y la política monetaria de Estados Unidos quede más clara a futuro. Eso ha generado, por ejemplo, que algunas cosas, algunos activos altamente volátiles como el Bitcoin estén a menos de la mitad de valor de lo que estaban hace eh, comienzos del año. Veremos qué pasa el jueves, Jorge, ¿sí? este eh, Que es lo que anuncia la Reserva Federal a partir de ahí veremos lo que ocurre con las finanzas del mundo. Mauro, ¿qué dice en la estadística de la inflación en nuestro país en lo que tiene que ver con la, la cierta rutina que pueda tener ya según la época del año? El hecho de que lleguemos a A, a la primavera, ¿qué significa eso en los antecedentes de años anteriores? ¿Que ahí la inflación se mantiene, tiende a bajar, sí, tiende a subir? Estos meses de aquí hasta diciembre tiende a bajar, tienden a ser menores los aumentos eh, de, de precios, no hay ningún ajuste, bueno ahora tenemos lo de la novedad de los combustibles todos los meses, pero no hay ningún ajuste de tarifas, no hay ningún ajuste tampoco salarial, Eh, así que estos meses de septiembre, octubre y noviembre son los clásicos meses en los cuales la inflación no debería de aumentar mucho ojalá que así sea Ojalá nos reencontramos la semana que viene, gracias Mauro con gusto Jorge, buena semana para todos lo mismo para ti